hambrería, frutas y verduras frescas, comidas caseras, empanadas, matambres y muchas cosas ricas. Despensa Sol en Barrio Martín Fierro, en Alem y Güemes. Ya son las 11 y 27, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las últimas novedades desde la información policial. Buen día comisario, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, audiencia. ¿Cuáles son las últimas novedades, comisario? Eh, sí, Carlos, en el día de ayer fueron llevados a cabo eh, en forma simultánea seis allanamientos en tres causas distintas. La primera originada el 4 de diciembre por una denuncia de Celeste Izquierdo, quien eh, fue agredida el 4 de diciembre mediante disparo de arma de fuego en el, en el frente de su vivienda. Una situación similar que aconteció el 12 de diciembre, es decir, el lunes en horas de la madrugada, en el cual... Hubo una agresión a unos menores eh, en otro sector de esta localidad. Y el tercer hecho es un robo que aconteció el 25 de octubre en el que resultó damnificado pacheco Ana María. Eh, en la primera causa se llevaron a cabo dos registros eh, en el domicilio del ciudadano Bernardo Acosta y de un menor eh, domicilio en la calle Barbia, eh, ambos denunciados. En la segunda se llevaron a cabo dos registros, en la calle Juan B. Justo 2218 y en la calle Sánchez 2362. En esta se buscaban las armas utilizadas para la regresión. Fueron incautados algunos elementos importantes para avanzar en la investigación. En cuanto a la tercera causa, que resultó damnificado Pacheco Ana María, se llevaron a cabo dos registros en la localidad de Las Flores. Ajá. Allí se incautaron algunos elementos que van a ser reconocidos por la damnificada en el día de hoy. por lo cual el resultado podría ser positivo. Uh -huh. En circunstancias que se llevan a cabo estos registros, Carlos, un efectivo policial fue agredido por dos menores de 17 años de edad, los cuales le sustrae un maletín de un vehículo ubicado en la calle Juan B. Justo, luego la rotura de un vidrio, eh, lo, cual se inició, lo cual produjo una persecución y la agresión en un efectivo policial. Uh -huh. Ahí se inició un hecho carretolado de robo, eh, uno de los menores fue aprendido, puesta a disposición de la autoridad judicial y de acuerdo a la directiva entregado. El otro menor fue identificado y se ha iniciado la causa a robo, lesiones y resistencia a la autoridad. Uh -huh. Uh -huh. Y por último se inició una causa por robo en el cual resultó damnificado por hurto la familia Castaño. Quien en el día de ayer en horas de la mañana eh, fue víctima de, de, de este delito en circunstancias que autores ignorado previo avisar por una ventana les trajeron una netbook y una cámara fotográfica eso sería la actividad del día de ayer Carlos cómo está el efectivo este, en este momento después de la agresión sigue trabajando de forma normal tuvo una agresión eh, una lesión de carácter leve fue atendido y sigue trabajando de forma normal Carlos ¿Cómo? como siempre muy amable muchísimas gracias ¿eh? hasta luego bueno ahí estamos con la información policial el agente agredido ah, el personal agredido es camilo Tenaglia, no? fue agredido conocido por su trabajo también en, eh, en la actividad privada así como seguridad las 11 y 30 nos vamos a la pausa sí señor seguimos con más que en el año que se inicia, comencemos con todas las